Buenos días alicantinos, ¿qué tal? Feliz viernes, bienvenidos un día más, un viernes más a Tertulias Alicantinas, el programa de hoy, radio la, la radio de la Organización Impulsora de Descapacitados en España. Yo soy David Rubio y es un placer para mí acompañaros un viernes más aquí con Jaime Martín en La Técnica y con tres fantásticos tertulianos. Hoy vamos a hablar de muchas cosas que nos interesan a los alicantinos, como por ejemplo del futuro de nuestro alcalde, Gabriel Echavarri, también de las pensiones, un tema que desde luego nos atañe o nos atañerá a todos, y también si tenemos tiempo en el bloque internacional hablaremos de la guerra de Siria, el estado actual en este país de Oriente Medio, y por supuesto, como no podía ser de otra manera en esta emisora, de los discapacitados. En la sección de historia patrocinada por alicantepedia.com hablaremos de la guerra de sucesión en Alicante. Además, tendremos como siempre agenda cultural y haremos la previa de lo que puede pasar este domingo en los premios Oscar, en la ceremonia de los premios de cine más importantes del mundo. También hablaremos de la película Lady Bird. Y momento ya de presentar a los tres espadachines que me acompañan hoy, esta mañana, uno que ya repite, que no es nuevo, Raúl Estrada, es asesor de UPID en la anterior legislatura en Alicante. Muy buenas, Raúl. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí un día más. Nada, un placer, como siempre. También tenemos aquí a una veterana del primer programa, de la primera tertulia, que hoy viene por segunda vez, María Ángeles Rochel, vicesecretaria provincial del PSOE en Alicante. Muy buena, María Ángeles. Hola, buenos días, David. Encantada de estar en tu programa. Un placer es mío tenerte aquí un día más y los que nos queden, ¿eh? Y bueno, y en tercer lugar tenemos a otra persona que ya tenía yo ganas de que debutara, porque tuve el gran placer de entrevistarle, pero todavía no había venido una tertulia. Estoy hablando del secretario general de Podemos aquí en la ciudad de Alicante, Pascual Pérez. Muy buenas. Hola, buenos días, David. Buenos, buenos días a ti. El placer también es mío de que estés aquí. Pues bien, empezamos. Empezamos, si queréis. Bueno, pues eh, hace una semana en Alicante... Eh, Que yo creo que he empezado con la noticia desde, el, desde ya el primer día, ¿no? desde el lunes o, o incluso desde el domingo, porque en, en el diario Información, no recuerdo si fue del domingo o del lunes, creo que fue del domingo, ¿no? eh, dio una entrevista a Gabriel Echavarri a, a nuestros compañeros de la Información. Y dijo, dijo unas declaraciones, dijo muchas cosas, ¿no? Pero dijo unas que a mí me sorprendieron especialmente, ¿no? Se nota que ya estamos en, no en campaña electoral, pero sí ya en pre-campaña o en pre-pre-campaña. No sé cómo decirlo porque todavía queda un año y pico para las elecciones locales, ¿no? Pero ya empiezan a haber quinielas, ya empiezan a, haber, eh, a de, decirse, ¿no?, debates, a ver de quiénes pueden ser los candidatos. De hecho, uno de los presentes aquí, Pascual Pérez, lo veía el otro día en una encuesta de Alicante Plaza, en este caso, ¿no?, de a ver quién puede ser el próximo candidato a alcalde de Podemos. Y claro, pues eh, Gabriel Echavarri quiso referirse a su partido, ¿no? Obviamente al, al PSOE y él se propuso como, como candidato para, para las elecciones del año 2019. Por un lado no deja de ser normal, ¿no? Ya que es el alcalde actual de Alicante. Pero claro, por otro lado, pues todos sabemos la situación actual que atraviesa, ¿no? A, parece que ha perdido el apoyo de, del resto de los partidos del ayuntamiento desde que fue procesado por el caso Comercio y también está imputado por el despido supuestamente irregular de, de una trabajadora del ayuntamiento. Entonces, pues, me gustaría que, que habláramos de esto, ¿no?, en, en primer lugar en este programa, aprovechando que tenemos aquí a una representante del PSOE, María Ángeles, pues te pregunto, empiezo por ti. Eh, ahora mismo, es viendo encuestas, claro, son solamente encuestas, ¿no?, pero eh, viendo sondeos, ¿no?, que, que se están publicados en la prensa y tal, precisamente en Alicante Plaza, ¿no?, publicaba uno. Ahora mismo el, el, el PSOE mmm, no sería, mmm, estaría bastante lejos de la mayoría absoluta y tampoco sería el partido más votado. Sin embargo, ahora mismo mmm, parece que Chavarri ha perdido el apoyo del resto de los partidos. Por lo tanto, si el PSOE quisiera mantener la alcaldía, tendría que ganar. Por tanto, te quería preguntar, ¿crees que Chavarri es ahora mismo el candidato que, que debe de presentar el PSOE para, para el año 2019? Bueno, vamos a ver. Nosotros en estos momentos, lo que es el partido, no estamos pensando en los candidatos o las candidatas. Estamos terminando los procesos orgánicos. Empezó con la elección de Pedro Sánchez, el Congreso uh -huh. Federal, eh, Chimo Puz, el Congreso Nacional. Estamos haciendo que no hemos terminado todavía nuestros congresos comarcales. Y luego vendrán las asambleas eh, locales para elegir a los secretarios eh, locales. Eh, ese es el proceso orgánico que estamos viviendo en este momento. Eh, de ¿Candidatos? Pues cuando toque hablaremos de candidatos. El Partido Socialista tiene sus estatutos, tiene sus reglamentos, sabemos que en algunos sitios hay primarias, en otros sitios no, dependiendo de eh, los municipios. Entonces cuando toque se hablará de eso. En estos momentos nosotros a nivel interno estamos en otro proceso y eh, creemos que además hay cosas más importantes que le importa al ciudadano y a la ciudadana como para estar hablando de si Echavarri eh, quien sea va a ser candidato o no. Eso lo hacen los medios, es verdad que los medios empiezan ya con encuestas, empiezan ya a decir cosas que, que, que les parecen, que, que, les, que oyen, pero la realidad, desde luego, interna del partido es otra, porque nosotros en estos momentos estamos eh, pues, gobernando, que no es poco, hay que gestionar en Alicante, en otras ciudades, en la comunidad, junto con otros compañeros de viaje, otros como es en el caso de la Generalitat, y yo creo que la ciudadanía se merece que la gestión sea buena y, por lo tanto, estamos en este momento en esas historias, no en otras. Bueno, es verdad que esto lo decimos los medios, que somos muy pillos, las cosas como son, pero también lo dice el propio Chavarri, ¿no? porque, de hecho, el martes eh, tuvo un evento en el Teatro Principal, ¿no? además estaba Chimopús también, ¿no? porque uh -huh. era... La presentación de, de, la nueva, de la nueva comisión gestora, uh -huh. ¿no? Del teatro principal, ¿no? Y va a ser la generalidad, ¿no? Va a llevar parte del teatro. Y lo volvió a decir. Volvió a decir otra vez que él está dispuesto a ser el, el candidato de, del PSOE en la, en la alcaldía. Si no, si no estoy equivocado, corrígeme si me equivoco, María Ángeles, él, según los estatutos del PSOE, en Alicante, el alcalde es automáticamente candidato si un 50% no, de la militancia no dice que tiene que haber primarias. Uh -huh. Es así, ¿no? Bueno, eres Raúl. Eh, voy contigo. Eh, ¿Qué te parece todo este tema? Eh, ¿Piensas que Chavarri…? En primer lugar, quería preguntarte tu opinión general respecto a la, a la gestión de Chavarri, ¿no? De, más allá de que si tiene mayoría, si tiene pactos o no, si ¿sí te parece que Chavarri ahora mismo debería ser el, eh, lo ha hecho bien o lo ha hecho mal y debería ser el candidato para, para ser alcalde en las siguientes elecciones. A ver, yo creo que, en primer lugar, yo creo que lo, lo importante y yo creo que es, eh, que, que es algo que deberían empezar a implementar todos los partidos, ¿no? Es lo de las primarias obligatorias, ¿no? Yo creo que, independientemente que Chobarri sea el actual alcalde, yo creo que no viene mal que se someta a su partido como mínimo y si son primarias abiertas, pues aún mejor, ¿no? Y bueno, yo me... Primarias abiertas, perdón, es casi ciencia ficción en este país. Bueno, ¿eh? o semiabiertas o, o eh. con posibilidad de apertura, ¿no? Es de, o con registrados uh -huh. o con simpatizantes. No, no, si yo estoy contigo, yo también querría que fueran abiertas, pero que no, no creo que lo veamos en un futuro cercano aquí en España. Bueno, pero no bueno, hay que... Estos son, perdona, primarias, primarias, ¿eh? De hecho, una, alguna que otra vez han habido sorpresas. Sí, no, ¿eh? sí, sea, a ver la si, si el, el, el PSOE en democracia interna creo que es evidente que ha mejorado bastante, lo vimos en las últimas primarias no del secretario general, pero son primarias cerradas, solamente vota la militancia del PSOE, PSOE, no son primarias abiertas, porque que yo sepa ningún partido las tiene. En este y son tiempo. primarias bueno, siempre y oh. cuando no se decida que haya primarias. Mm, bueno. Quiero decir que no, no, sí, sí, sí. no se hacen primarias en todo caso. Y yo creo que, bueno, yo entiendo que el PSOE no quiera que, que ese tema esté en la agenda, ¿no? En la agenda... Pero bueno, la agenda no la marca el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que la agenda va un poco más allá. Yo creo que lo... Independientemente de que haya cuestiones importantes en la ciudad, que seguro las hay, yo creo que la, el... la situación del partido que gobierna en esta ciudad, yo creo que que sí que interesa a los ciudadanos y es normal que los, los medios pregunten y es evidente que bueno que yo creo que el partido socialista tiene que empezar a aclarar esas, esas dudas y esas incertidumbres y bueno yo creo que pues pues hay que hay que preguntarle no yo creo que la labor de los periodistas es, es indagar y la labor de los políticos pues es intentar pues si pueden sacar el balón fuera y si tienen una respuesta darla en este caso Echevarri la tiene clara el que no me parece que no la tiene tan clara es el Partido Socialista ¿no? que no acaba de, de decir si dicen bueno este no es el tema ahora hay que hablar de otras cosas Chimo Puig salió también como pudo por sí, donde sí, pudo no se mojó absolutamente nada, sí. pero bueno yo creo que bueno es para, eso, para eso hay que ponerlos en, en el lugar y, y que y comenten si, si creen que, que la situación del actual alcalde en el momento en el que está pues es, eh, va a ser nuestro, nuestro futuro candidato a alcalde del Partido Socialista y candidato a la alcaldía Tras cual, eh, voy contigo. Eh, voy contigo porque a las encuestas que yo me refería esta semana, que por supuesto son solamente encuestas, todavía queda un año y pico para las elecciones, en dichas encuestas eh, ponía la verdad un resultado muy igualado, ¿no? El, el partido que hemos votado en Alicante sería Ciudadanos a, a día de hoy. Y eh, dependiendo de si el PP saca así sus siete escaños, que este, eh, concejales mejor dicho, que estaría ahí, ahí, pues tendría mayoría o no. De no tener mayoría, pues podría volver otra vez a unirse ¿no? la, las tres fuerzas de izquierdas, ¿no? PSOE, Compromís y, y Podemos, o Guañar. Para, para tener otra vez otra, otra mayoría. Claro, eh, viendo las encuestas, ahora mismo a Podemos os dan cuatro, a Podemos o a Guañar os dan cuatro concejales, y también he visto un sondeo esta semana en el cual decía que tú, Pascual, serías la segunda preferencia a candidato de, de Podemos, ¿no?, por detrás de Miguel Ángel Pavón. Por lo tanto, es de suponer que uno de estos tres o cuatro concejales serías tú. Tengo bastante sospechas para pensarlo, ¿no? Entonces, Pascual, te quería preguntar, eh, pongámonos que, que Chavarri finalmente es el candidato, ¿no?, y tal... Eh, ¿Tú te ves, si él te pide Vamos a negociar una investidura y tal ¿Tú te ves negociando ahora mismo con, con Echabar y, y planteándote una investidura? No Rotundamente no eh, Y espero que no se produzca Una situación que sería Bastante dura Espero que el Partido Socialista Tenga claro Que no puede presentar A una persona que ya en esta En esta legislatura Pues se ha conducido el barco hacia, hacia las piedras, lo tiene ahí metido, varado, y no sería razonable. Él dijo que, que con Podemos, bueno, él se verá con, con mayoría absoluta y parece que no, no tiene intención tampoco ni siquiera de... ...de hacer nada, dijo personalmente... ...pero nosotros sí que tendríamos a, ...como razonable llegar a acuerdos... ...con, con las fuerzas que, que tengan un programa... ...similar a nosotros... ...con el Partido Socialista, con, con... ...con compromisos... ...con, no sé, con las fuerzas con las que podamos llegar... ...llegar a acuerdos... ...pero desde luego con una persona... ...que está <coughs> doblemente encausada... ...en estos momentos... ...y que está esperando a que llegue el juicio oral como esperando que la suerte sea con él pues francamente no nos parece ético y por lo tanto esperemos no llegar a la tesitura de que se produzca esa situación que, que dices en principio, para nada estamos dispuestos mm. Lo que pasa es que, claro el tema es que Chavarri tiene ahora de dos, dos temas judiciales, pero tampoco sabemos por aquel entonces cómo estarán una posibilidad es la que tú dices, que le abran juicio oral otra posibilidad es que la absuelvan sí. y si su situación mejore en ese en tal caso, ¿cambiaría? ¿Podría cambiar la opinión sigo contigo Pascual, podría cambiar la opinión de Podemos hacia, hacia Chavarri? Pues es que vuelvo a repetirte David, esperemos que el Partido Socialista entienda que el problema, aparte del judicial, que es un problema importante, que debería desde luego, los principios éticos deberían de estar por encima de, de, de, de todo. ...pero aparte de esto es que ya antes de esta situación... ...era palpable y manifiesto que no, que no puede, que no, que no está capacitado... ...para, para conducir eh, un ayuntamiento como, como, como es el de la importancia... ...de la bicapital, de la comunidad de Alicante... ...no, no está capacitado y por lo tanto no es razonable... ...que, es, que esté dirigiendo eh, el ayuntamiento... Eh, ...ha dado muestras más que fehacientes de lo, de lo que estoy diciendo... Entonces, eh, ahora que está en solitario, pues bueno, ahí está con una cierta comodidad, con una extrañeza de, digamos, de equipo de gobierno formado por seis personas, que, bueno, que, que aquí nos tienen un impas a todos, que no es razonable. Entonces, esperemos de verdad, David, que no se produzca esa situación y que el Partido Socialista entiende, entienda que tiene otras muchas personas muy capacitadas y con una capacidad para dirigir un, un ente público de esta envergadura, como es el ayuntamiento, para, para que lo presente y luego ya, según nos pongan los votantes, eh, pues ya veremos el eh, no, no sé, acuerdo al que podamos llegar según, según los números que nos den. Bueno, pues eh, si es así, eh, claro, para volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Para que el PSOE cambie de candidato tendría que haber primarias, ¿no? Que tendría que ser un 50% ¿no? de, de militancia. Entonces te quiero preguntar, María Ángeles, no te voy a te meter en el fregado de decir quién crees que va a ser el candidato, pero sí al menos sí que te quiero preguntar, ¿crees que habrá primarias en el PSOE? Vamos a ver, es que tú mismo lo estás diciendo. O sea, es como el partido, tiene, el partido no tiene que hacer nada, porque nosotros tenemos, como he dicho antes, luego además es que aquí estamos hablando todo de posibilidades easy, easy, easy no. vamos a ver, lo que está claro es que el Partido Socialista tiene unos estatutos que recogen unas primarias en municipios como Alicante ¿vale? donde hay unos habitantes y además el alcalde se puede volver a presentar y no hace falta según recogen esos estatutos de primarias, celebrar primarias ahora bien si el 50% de la agrupación, en este caso de Alicante pide primarias solicita primarias avalando ese 50% se tiene que celebrar las primarias ¿hay un 50% de la agrupación de Alicante que solicite las primarias? pues mire usted, no lo sé llegado el momento se verá pero tío, son los militantes es la militancia no es el partido uh -huh. y la militancia además Ha hablado, no hace mucho, hace dos fines, de semana, dos fines de semana, fue el Comité Federal, donde se aprobó un extenso reglamento donde se recoge eso, aprobado por la militancia. Si finalmente Echavarri decide presentarse y no hay primarias porque no hay un 50% de la agrupación de Alicante… Que solicite las primarias, pues será de Chavarri. Mire usted, si hay un 50%, pues habrá primarias. A lo mejor no tenemos dos, tenemos más candidatos o candidatas, no lo sé. O a lo mejor si se abre juicio oral tenemos el código ético. Es que es hablar todo en base a posibilidades. Bueno, no, de este tema vamos ¿En a seguir momentos, hablando. Claro, seguir hablando bueno, en estos Barril momentos, claro, habrá que seguir hablando, pero en estos momentos. el ha dicho que se quiere presentar. Sí, sí, no él ha dicho que se quiere presentar. Es una realidad. Él ha dicho que se quiere presentar. Perfecto, o si sea, a mí me parece perfecto. Cualquier militante se puede presentar. No bueno, pero en él... mi partido cualquier militante se puede presentar. Es correcto Mientras... ¿no? ¿Eh? Quiere decir que él tiene ventaja. Hombre, claro. Es el alcalde. Por eso digo. Claro, es el alcalde. Que no, no es cualquier afiliado. Ah no, claro, es el alcalde, pero bueno, si ahora hay un 50% de la agrupación que solicita primarias, pues habrá primarias. Pero claro, todo eso son posibilidades. O a lo mejor Echavarri ahora dice que se presenta y a lo mejor dentro de tres meses pues no se presenta. Es que no lo sé. En estos momentos, él lo ha dicho, lo hemos escuchado todos, que se va a presentar a las primarias. Perfecto. Está en su derecho de presentarse a las primarias, como cualquier militante. Y él además es el alcalde. Guste o no guste, a día de hoy es el alcalde. Entonces, son posibilidades abiertas y cualquier posibilidad puede ocurrir? Bueno, yo, yo, yo parece que eh, a, a, a mi juicio parece como una estrategia de, de Echevarri un poco de tratar de frenar a los, a los posibles candidatos y de marcar un poco el territorio ¿no? de cara al partido ¿no? a mendicarme. yo quiero presentarme para que no, no se le vaya a quitar ¿no? es la sensación que me da, aunque también es verdad como apuntaba Pascual hay una cosa que no estoy del todo de acuerdo con, con Pascual y es que bueno yo creo que la situación de gobernabilidad en parte el PSOE y Echevarri tienen responsabilidad pero creo que eh, Todos. todo eh, todo el tripartito que formó y entre ellos eh, Nerea Belmonte que es ex afiliada de Podemos que es trásfuga y que ha generado, fue la primera situación de, de conflicto de que el tripartito perdiera la mayoría absoluta y, y no, es, no es del Partido Socialista, es de Podemos. Sí, era, es decir esa, era, era. esa parte de responsabilidad creo que no, no, no recae en, en el alcalde, creo que recae en, en el Partido Podemos y en, en la agrupación de la que formo parte en parte. Bueno, no nadie puede garantizar que, que, no, que una persona cometa una irregularidad, una irregularidad que desde luego no fue... Eh, no, no, no la llevó a ningún tipo de investigación ni, ni, ni mucho menos no, fue la ética, fue ¿no? éticamente separada inmediatamente que se tuvo conocimiento de, de, de esas adjudicaciones eso pero multiplicado por, por lo suficiente como para que esté en este momento pues en trámite judicial previo, a, previo al juicio oral pues eso es lo que sí que ha llevado a una persona que es el alcalde y que firmó ...y que firmó un acuerdo de gobierno... ...que de alguna manera quería marcar un listón muy alto... ...y que pidió, de hecho... Eh, ...pues inmediatamente la dimisión de, de esta señora Belmonte... Eh, ...esta señora fue desde luego inmediatamente... Eh, ...separada tanto de Podemos como de Guañar... Y, ...y ya está... ...pero no se ha aplicado ni mucho menos... Eh, la propia persona que lo estaba pidiendo no se lo ha aplicado a sí mismo y luego pues, el Partido Socialista pues, está aplicando su criterio en su sentido más literal que es, eh, y bueno pues, está aguantando una situación que, que parece ser que, tendrán que llegar los, tendrá que llegar la causa cuando, cuando después de, de todos estos últimos trámites que de alguna manera están retrasando pues, la toma de en consideración, pues bien, pero, pero ya veremos, estamos, estamos poniéndolo todo a, en disposición de lo, que, de lo que diga la justicia. Al final será la justicia la que, la que nos tendrá que sacar, parece ser, de este atolladero en el que estamos, porque, de luego, una persona que no está escuchando, yo creo que no está escuchando para nada al Partido Socialista, ni siquiera a su propio partido. Pero, pero él está, R que R, que, que adelante yo, yo me autoproclamo, bueno, bien, porque puede, estamos la cara de María Ángeles que, que, que cumple las normas, pero, pero él se, se atribuye pues, una posibilidad que, luego Chimopuche cuando lo decía no sabía dónde meterse para no, para no tratar ese tema, bien. Pero él se pone y, y esperemos parece que estamos esperando a que venga la justicia y diga que hay juicio oral y por lo O tanto no, ¿O bueno, no? Uy, el problema es como sea el o no eh, vamos a tener un problema porque entonces para no es mí un problema para mí juzgado para, no no no solamente no no no si, si nosotros ya lo dijimos ya lo dijimos antes de, de que estuviera el tema de los juzgados oh, es un es un problema de de una absoluta de personales. De, sí, bueno, una Como insa yo Sí, pero aquí. el capitán de un barco es el que toma una serie de decisiones, que tiene que consultar con los demás miembros, pero no es lo mismo el grumete que el capitán. Bueno, todos, eh, todos ¿Y todos tienen que poner en su parte. Claro, todos tienen que poner, pero el que es el responsable, el que es el, el que tiene que dirigir eh, la Junta de Gobierno y velar por los acuerdos que ha firmado y de alguna manera intermediar entre las posibles no sé, concejalías, para que no se sientan ninguneadas en, en sus peticiones y, por lo tanto, haya buen clima, es el alcalde. Y, y es una persona que, que, que ha salido públicamente pues ya bastantes veces que no solamente tiene problemas con sus, con sus concejales, es que tiene problemas con personas que, que están eh, tratando temas con él en el propio ayuntamiento. En fin, es que tiene problemas de relación, Pero, mmm, bueno, ahí está. Yo hay una cosa que has dicho, Raúl, por, por cerrar ya este tema, eh, que sí lo comparto contigo, porque a mí también me suena un poco aviso a navegantes. Claro, a mí me mmm, es imposible no acordarme de lo que pasó en las anteriores primarias de, del PSOE en Alicante, ¿no? Donde había tres candidatos, pero dos de ellos se retiraron y se retiraron alegando que el proceso no era justo, ¿no? Que, que el proceso estaba encaminado hacia, hacia que ganara Gabriel Echavarri. Entonces, claro, mmm, a mí me da la sensación de que esto es más un mensaje interno hacia su propio partido, que hacia los demás partidos. Porque yo creo que los demás partidos ya tienen una opinión de, de Chavarri. ¿no? Eh, pero claro, en el PSOE ahora mismo yo creo que sí que debe haber un debate interno ¿no? sobre, sobre qué, qué, qué hacemos, ¿no? Para, para, no solamente en Alicante, ¿no? en todos los sitios, ¿no? para 2019. Y me da la sensación que es un bueno un poner el puño encima de la mesa y decir oye, que yo estoy aquí y, y no me voy a ir sin batallar. Porque desde luego Chavarri podemos no tener una opinión del negativo a positiva, pero desde luego peleones un, un rato. Sí. No se trata de tener una opinión negativa o positiva. Es que es el alcalde. Es que qué alcalde o alcaldesa con una legislatura no va a repetir siendo alcalde o alcaldesa. Pues Vamos es, a ver, este, seamos sinceros en esta mesa. Este, este, este, Vamos, no, este no, no, no, no, me, no me refiero a lo que tú puedas pensar, ah, sino vale, vale. que él... ¿Pero el Partido Socialista no, es el de que debería él, de pensar? No, no, no. El Partido Socialista ya ha pensado, yo os lo he dicho antes. Tenemos nuestras primarias. Tenemos nuestras primarias y son, es el método más democrático, porque además es que se ha dicho en esta mesa, si hay un partido que tiene democracia interna, ese es el Partido Socialista. Sí, bueno, y nuestras primarias, bueno, es lo que pues he dicho, él está claro. en su derecho de decir, quiero ser candidato otra vez como alcalde. Es lo que yo, yo no me refería se a, presenta a, que a, Maxima, primarias. a que él is, diga, is. me presento a las primarias, está en su derecho. Y cualquier alcalde o alcaldesa, es lo que quería decir yo antes, lo diría, con una, seamos, con una legislatura, estamos de acuerdo o no en esta mesa, que con una legislatura cualquier alcalde o alcaldesa volvería a presentarse en condiciones normales, ¿eh? salvo por eh, cuestiones personales o lo que sea, se suelen presentar, ¿vale? Uh -huh. Entonces, él dice, yo me presento, yo me voy a presentar a las primarias. ¿Eh? No, no, no dice que se va a presentar, dice que sin primarias va... A... Bueno, Va yo ser. me voy a presentar a las primarias Y como estoy en el municipio tal? y soy alcalde Pues no haría falta primarias. Claro. Bueno, bien Que se presente unas primarias sería lo razonable Y entonces que haya otras personas ¿Hay un 50% partido socialista de, que pueda de la agrupación competir? de Alicante Que pida primarias? ¿Habrán primarias? Bueno, si existe pues, ese 50% Pues esperemos que el buen la sentido no, no llegue hasta ahí La democracia interna ahí. Si hay un 50% de militancia De la agrupación que pide primarias Habrá primarias, porque así se señala Bueno, si no, pues no habrá ah, pues, primarias. Pues, pues mira, David, ya que parece ser que el Partido Socialista se arroga que, que es un partido que, de primarias y algo de primarias parece que tiene, pues no sé, ahí yo creo que hay un campo de mejora. Por ejemplo, parecerse un poco a lo que hacemos nosotros, que somos los que sí que tenemos primarias, sí no, o sí. No, vosotros sois muy asamblearios. No, perdona. Que no es lo mismo. No, asamblearios. No, nosotros somos más, más formales, vamos, <risa> más formales imposibles. ¿Hay primarias sí o sí? Bueno, si parece, ¿Y, por, y por lo tanto, no es que sea un 50%, no, no, no. Se presentará primarias en Madrid, habrá, una, por pero, ejemplo, unas primarias. Si ¿Entonces Manuela por, Carmena... Por sentido, ¿Podemos no, va a presentar como Podemos al pues Ayuntamiento no de la Pues de... eso Eso, no, eso claro, todavía claro, no ha quedado claro. claro ¿no? Primaria bueno, está claro, pero no, si claro, se presentan con esa marca, no o no, no, no queda tan no claro. No, claro <risas> eso no está <una, risas> claro, porque eso es una cosa que depende también de, nos, de nuestros inscritos. Sí, sí. quiere decir, nosotros tenemos que, que llegar a plantearles a nuestros inscritos unas negociaciones que tengamos con fuerzas que creemos que son eh, eh, aliadas nuestras. Sí, no y, por ah. lo tanto, cuando les presentemos, pero independientemente de que nuestros inscritos digan sí, de acuerdo, eh, podéis ir con, con Izquierda Unida, si se llame, pongamos Unidos Podemos, por poner un caso. O no, como podemos. Pero en un caso o en otro habrán unas primarias para que los candidatos con la marca Podemos o con la marca Pongamos Unidos Podemos, formen sean los candidatos del, del partido que irán en esa lista. Bueno, habrá que hacer un acuerdo digo yo, el acuerdo en pondría... Bueno claro, no, pero... Habrá que hablarlo, digo yo, no, tampoco está tan ¿no? claro si hay un acuerdo y dice, mira, el 2 y el 1 y el 2 eh, para Podemos, por ejemplo, no sé por poner una hipótesis eh, no, no, porque como eh, lo habías planteado entonces, muy te claro te te el un, digo, hombre, no Pero entonces el 1 y el 2 serán elegidos por los militantes, por los inscritos, que votarán, seguro, eso es seguro. No, si bueno. yo ahora por adelante, si ya lo tenéis claro, y, y, y pues y, lo, lo, que que es, y aquí. lo que hay que lo que yo creo que sería de justicia es reconocer que gracias al empuje que ha supuesto Podemos desde de, de la irrupción de este de, de mi partido en, en la no sé en la agenda política del país, pues eh, menos mal que están entrando otros partidos en las primarias. Y Va. eso es muy interesante. Va vamos a avanzar no porque... No lo digas por eso bueno, Porque nosotros no... tenemos las primarias de Almunia y Borrell. No, vamos a avanzar porque como tenemos en el debate de qué partido de España ah, tiene no. más democracia interna, eso da ah, no, para otro programa y es que eso da para otra tertulia. Ah, <risa> <bueno>. <risa> vamos sí, a, vamos sí, a seguir sí. con... Las primarias, las primeras fueron las de Almunia y Borrell. Bueno. Nos acordamos, si, ¿no? Si os parece, mira, hablando de Almunia y Borrell vamos a hablar de historia, si os parece, ¿vale? <risa> Seguimos en tertulias tertulio Bueno, pues aquí seguimos, aquí seguimos en este programa, aquí seguimos con las torturías alicantinas, tenemos nuestra sección de historia, como bien indica, este temazo de haba. Y hoy os quería hablar de, de algo que se va a cumplir el, el aniversario este, este, este sábado, precisamente, este 3 de enero, si no estoy equivocado, este 3 de marzo, perdón, quería decir. Y, y lo que estoy hablando es de la guerra de sucesión, de lo que pasó en Alicante durante, durante esta guerra, una de las muchas guerras civiles que, que hemos tenido en este país, Y Alicante, de hecho, fue una ciudad de las más importantes durante aquel conflicto, porque aquí se pelearon todos. Aquí esta ciudad fue conquistada, reconquistada, vuelta a conquistar, y marcó un poco lo que es el devenir de, de lo que sería aquella guerra. Bueno, si, si os eh, recordáis, cuando, cuando dabais historia en el colegio en el instituto, la guerra de sucesión consistió entre un conflicto ¿no? por la corona española, por la sucesión de la corona española, por eso se llama así, entre los Borbones y, y los Austrias. Todos sabemos que ganaron los primeros, Aún lo seguimos teniendo. Y Alicante en un primer momento se, se mantuvo fiel a, a los Borbones. Vale, se mantuvo fiel a los Borbones por lo que suele pasar en las guerras, más que porque la gente quisiera, pues porque el militar de turno que estaba aquí, ¿no? los políticos y tal, pues eran de, de los Borbones. Esto duró bastante poco. Duró bastante poco porque enseguida los ingleses, quienes en aquella guerra iban con los austrias, eh, conquistaron Alicante. La conquistaron bastante fácilmente, porque Alicante de hecho apenas estaba protegida en aquella época, en aquel momento. Y entonces, claro, el, el inglés que le pusieron aquí, un tal, un tal John Richards... Eh, lo primero que hizo nada más llegar a Alicante es intentar mejorar la fortificación, intentar mejorar la fortaleza porque veía claro como, como volvieran otra vez los, los franceses, no los borbones, porque los borbones en aquella época era una dinastía solamente francesa, la iban a volver a conquistar, no muy fácilmente. Entonces, pues nada, estuvo durante unos meses, eh, durante un año y pico, ¿no? intentando eh, crear más murallas, ¿no? intentando crear también torres ¿no? que, que fortificaran la ciudad. Incluso propuso quemar el barrio de San Antón para, para ayudar en, en, en la defensa. Afortunadamente los vecinos se negaron y al, al ver que era tan impopular la medida, pues eh, se cuartó de hacerlo. ¿no? El tema es que, claro, al final la caballería acabó llegando. Al final efectivamente llegaron los franceses, llegó un tal Dasfeld a Alicante, estamos hablando ya en diciembre de 1704, y cercaron la ciudad. En principio llegaron a un pacto según el cual eh, John Richards les eh, daba la ciudad, la rendía, a cambio de que dejara que los ingleses que estaban atrapados allí pudieran salir. ¿vale? Pudieran coger un barco e irse a, a territorio amigo. Pero claro, Richards fue muy listo porque no rindió eh, la totalidad de la, de la ciudad, solamente rindió lo que es las viviendas, pero se quedó con el castillo. Él sabía perfectamente que el Castillo de Santa Bárbara está en una ubicación que es dificilísimo ¿no? conquistarlo, ¿no? como tantas batallas que ha habido en Alicante, y tanto ha costado siempre conquistar el Castillo de Santa Bárbara. ¿no? Nosotros tenemos una ciudad muy plana, al lado de una montaña bastante alta, entonces claro, el Castillo está arriba del todo, tiene bastante, está bastante amurallado, y era muy complicado. No había, no había aviación aérea en aquella época, evidentemente. Luego ya alguna vez que se inventaron los aviones, el Castillo perdió toda su, su capacidad estratégica, ¿no? pero en aquella época Alicante era una plaza clave, ¿no? precisamente por esto. Y bueno, pues eh, resistió, resistió en el castillo. Él eh, contaba, ¿no? Él confiaba con que la artillería, la, la flota, mejor dicho, la flota naval inglesa llegaría a socorrerle, ¿no? Entonces él para, para él era, eh, esto era aguantar, aguantar lo suficiente hasta que, que llegaran. El tema es que no se rendía, no se rendía, das el intentó atacar por todas las maneras, de noche, de día y tal, durante tres meses, y no había manera. Entonces al francés se le ocurrió una idea. Digo, ¿por qué no excavamos una, una mina en el Benacantil, la llenamos de explosivos, Y ya, hombre, ya no tendrán narices de seguir resistiendo, si ven que le, va, le vamos a hacer saltar por los aires. Bueno, pues no solamente excavaron la mina y la, la, mina la llenaron de explosivos, sino que incluso mandaron a un emisario para que les dijera «Oiga, mire, que es que les vamos a hacer estallar, ríndanse, vengan ustedes a verlo con sus propios ojos». Pues ni aún así el inglés, el general inglés, quiso rendir la, la, el castillo, ¿no? Bueno, al final la, la, la acabó explotando, ¿no? Dasfeld, yo, yo creo ya por orgullo patrio francés, digo pues mira, para pa santa nariz las mías, ¿no? Y acabó explotando la, aquella mina, murió el propio Richards en esa, en esa explosión. Todavía aguantaron los ingleses unas par de semanas más, pero al final, evidentemente, sin su general y con gran parte de, de su tropa ¿no? diezmada ¿no? O, o muerta, pues acabaron rindiendo ¿no? la, la ciudad antes de que pudieran llegar la flota inglesa. Y bien, pues esa anécdota se quedó ¿no? en, en la historia de Alicante durante muchos años, ¿no? como una anécdota más de, de, de esta ciudad, hasta que en los años 60, el alcalde que teníamos por aquel entonces, el alcalde franquista Gatángelo Soler, Se le ocurrió la idea de hacer un ascensor para el, para el castillo de Santa Bárbara. Montar un ascensor porque en aquella época estábamos en plena boom turístico, ¿no? Y, y él, pues, básicamente la gran aportación de este hombre es eso, ¿no? Abrir Alicante al turismo, fue el que abrió el aeropuerto. Fue, de hecho, junto a Pedro Zaragoza, el alcalde de Benidorm, quien inventó lo de Costa Blanca. Que esto no se sabe mucho. Y también fue el que un poco restauró la playa del Postiguet y tal. Y quería una comunicación directa desde el Postiguet con el castillo. Y bueno, pues podéis adivinar qué hueco aprovechó para construir el ascensor. El de la mina explotada de Daspel y, y, y John Richards, sí. Tal cual. Y bueno, pues mira, gracias a, a esta historia, ¿no? gracias a una guerra, pues en, en Alicante le, tenemos... Le no, tenemos acceso <risa> <al César risa> para subir a, al poste. Claro, y bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Los, los, tres de, los dos de enero, mejor, los dos de, de marzo, hay ¿eh? que manía con enero, recordarlo, ¿no? Recordarlo. De esto se cumplirán eh, mañana 309 años, ¿no? De que, desde que pasó esto y, y cómo, pues, en, en Alicante se vivió la, la guerra de sucesión. Por supuesto quien quiera más información de, de John Richard y de Dasfeld y los lo que pasó aquí en Alicante, pues puede meterse en alicantepedia.com que están las biografías ahí publicadas, las he escrito yo mismo como no podía ser de otra manera y podéis eh, averiguar quiénes eran todas estas personas que fueron tan importantes para, para aquel, aquel momento y para la historia de Alicante Muy bien, pues aquí seguimos, aquí seguimos con nuestras tertulias y, y os quiero proponer eh, un tema, os quiero proponer un tema que ha estado bastante de moda durante, durante estos días en España porque todo empezó, diría yo, el jueves pasado, eh, ayer no, en la semana pasada cuando se organizaron varias manifestaciones en España la que llamó más la atención ¿no? y dio más la vuelta en las noticias fue la que hubo alrededor del Congreso, pero no fue la única también hubo en Valencia, en Sevilla, en Barcelona, Zaragoza, etcétera en Alicante creo que ayer jueves hubo una, ayer jueves por la mañana también. Sí. Y, y bueno, el, la nota característica de estas manifestaciones es que el, estuvieron sobre todo protagonizadas por jubilados, que básicamente lo que reclamaban es una subida de pensiones, ¿no? Una subida de pensiones porque la subida de este año ha sido de un 0,25%, que bueno, mi padre es pensionista, me ha prometido que me va a invitar a Gominolas con, con, con lo que sí. le han subido. Pero la bolsa, pero la bolsa pequeña. La pequeña Gominolas. porque para la grande no le va a dar... Y además no es el primer año, llevamos ya varios años que suben, suben esta cantidad tan ridícula, ¿no?, la, las pensiones, ¿no? Entonces, pues, en, en fin, eh, esta sema, evidentemente esta semana se ha hablado de esto en España, ¿no?, el, le han preguntado al ministro, a, a Méndez de, Bingo, de Vigo, al portavoz del gobierno, mejor dicho, le han preguntado sobre este tema en un programa de radio, y él ha declarado que ahora mismo subir las pensiones según el IPF, que viene a ser lo que reclama ¿no? la mayoría de, de los manifestantes, ahora mismo es inviable. Ahora mismo eso, pedir eso es, es, es un disparate y tal, ¿no? Y bueno, lo cierto es que yo estaba buscando datos y, y la verdad es que no, no pinta muy bien, porque el número de pensionistas se sigue subiendo. Desde el año 2008 eh, eran 7,7 millones y ahora son justo un millón más. En 2018 tenemos 8,7 millones. Y por otro lado, la tasa de natalidad no es que baje todos los años, pero en términos generales sí que desciende. De hecho, he hecho la misma comparación, ¿no? en 2008. Eh, fue de 1,44 y en 2017 de 1,33. Entonces, claro, aparte de preguntaros si creéis que las pensiones deberían de subir, ¿no? que eso yo, yo creo que es lo que quisiéramos todos, sobre todo, empiezo por ti, Pascual, eh, si crees que deberían de subir las pensiones y, sobre todo, ¿de dónde podemos sacar el dinero? Para, porque, claro, cada día somos más pensionistas y esto sería un gasto realmente grande para las arcas del Estado. Bueno, claro, claro, que, es, claro que es un gasto porque es un... Es un derecho, es una hucha. El sistema, tal como se ha planteado, es una hucha que, que se va haciendo eh, con el tiempo, con la, con la cotización de las personas que trabajan. El problema principal es que eh, con, unos, con ese sistema, eh, con unos trabajos que cada vez son más precarios, con unos, con unos, eh, una, no sé, unos salarios que que son trabajadores pobres unos porcentajes altísimos, pues resulta que esa hucha de pensiones pues no se va llenando. Por lo tanto, hay que, hay que, hacer, hay que plantearlo desde, desde dos puntos de vista. Una, eh, con una reforma laboral que, que de alguna manera, haga que, que, los, que haya unos salarios que no sean de, de pena como los que tenemos en la actualidad. O una segunda posibilidad, que es que, se considere que desde, desde los impuestos que pagamos, de, de, de los impuestos generales, pues puedan, puedan eh, apartarse una, un porcentaje para, para, para pagar un derecho, como es el de las pensiones, un derecho que caracteriza, al igual que el sanitario o, o el educativo, caracteriza un Estado, diría, civilizado. Entonces, lo que no puede ser es que Lo que está ocurriendo es que esa la hucha de pensiones ha, ha sufrido un, una bajada terrible hasta el punto que en esto ahora lo que se está apostando por parte del gobierno es a por no sé, porque hayan pensiones privadas. Eso es, un, eso es un, una cuestión que, que parece una, una broma. Quiero decir, la inmensa mayoría de las personas de este país no pueden pagarse una pensión, un, no pueden pagarse una pensión privada. Eh, Tenemos derecho a tener la, la pensión pública y lo que no puede ser es la broma. Este año lo que pasa es que le ha saltado, no, se lo, no lo preveían. Ayer ayer jueves ya por fin el propio, el propio Mariano Rajoy ya ha decidido que, que va a hacer caso a la petición que tenía de, de, de, de, de, actuar en el, de dar explicaciones en el Congreso y, y por lo tanto parece que lo va a hacer porque se lo han encontrado una insurrección. La resurrección de personas que dicen que, que el 0,25%, un eurito cada 400, pues son la bolsita de gominolas, esa que, que tú decías, David. Es una broma, una broma. Se han pasado, se ríen de la gente y, y han salido, como no puede ser de otra forma, a la calle. Y es una, y es una movilización importante, porque es de, es de unas personas que están en una edad de, de darnos ejemplo a todos, pues de... de, de de honorabilidad, de, de, de esfuerzo y son las personas que han sacado a este país hacia adelante y ahora están diciendo que tienen que, encima que tienen que apoyar con sus pensiones, que no son grandes ni mucho menos a, a, a sus hijos para salir de esta situación sí, sí. porque ahora le suben un 0,25% sí. hay, hay casos por ahí terribles ¿eh? de, de padres con claro. pensión jubilados que están manteniendo claro. al hijo claro. A, claro. al yerno, a la nuera si sí no hubiese sí. Sido claro. por ellos sí, desde claro. luego, desde luego, claro. sí, sí eh, bueno, eh, de hecho, comentabas que, que ayer jueves el Rajoy dijo esto. Precisamente ayer jueves también hubo una movilización y en este caso sí, fue en frente de Hacienda, en frente sí. de, de las narices de Montero. <risa> hubo también bastante gente sí. y además lloviendo y todo, que estaba en Madrid y tal, sacaron los paraguas y fueron allá a protestar. Sí. En fin, eh, María Ángeles, te, te hago la misma pregunta. Eh, ¿Cómo solucionamos este tema? ¿Subimos impuestos? ¿Recortamos de otro lado? ¿Hacemos subir la natalidad? ¿Qué, qué podemos hacer? No, no, no. No, no, no. la no, <risa> El Partido Socialista el lunes precisamente presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley relativa a la, pues, a la garantía de suficiencia de la revalorización de las pensiones. ¿vale? No es la primera vez en este año, en el 2018, no es la primera vez que el Partido Socialista y que… Eh, otros grupos del, del Congreso han presentado, bien a modo de proposición de ley o de otro tipo de propuestas, eh, pues este tema frente al Gobierno del Partido Popular, que no ha tenido ningún escrúpulo para perdonar los millones de euros que, que, que ha perdonado a la banca y, sin embargo, sí que le cuesta el revalorizar eh, las pensiones. ¿vale? Entonces, yo creo que el Gobierno del Partido Popular lo primero que tendría que, que, que hacer es sentarse, sentarse en la mesa del Pacto de Toledo. Eso para empezar. Eso uh -huh. para empezar. Y a partir de ahí, seguir discutiendo sobre este problema que está en estos momentos en nuestro país y que lo que no puede ser, como además también decía Pascual, es que al final lo paguen los mismos de siempre. ¿Eh? Entonces, vía impuestos, vía el impuesto a la banca, que se puede hacer, que eso ya lo hemos, lo hemos propuesto y, y es que además está ahí, que es que se puede hacer, y otras alternativas que las hay, probables, pues empezar a solucionar este tema, porque como bien se decía además, o sea, esta crisis que ha sido una crisis salvaje, salvaje, eh, pues hay quien quien ha podido estar mejor gracias a que ha tenido en su familia pensionistas. Y los pensionistas, esos padres o esas madres, han sido quienes han estado aguantando esa situación de crisis que muchas familias en este país han estado y siguen viviendo. Y son los que han pagado comida, han pagado hipotecas, de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque además creo que todos lo sabemos porque todos en nuestro entorno tenemos eh, más de cerca o de lejos sí. esa situación. Cierto. ¿Eh? Yo creo que cualquier familia, si no cualquier, casi todas las familias españolas, uh -huh. tenemos cerca o lejos alguien que está viviendo esa situación. Sí. ¿Eh? Entonces, lo que no puede ser es que se suba un 0,25% Que eso es irrisorio y que además los precios suban, con lo cual, mire, usted a mí no me está subiendo la pensión, si es que me está costando mucho más todo. Si usted me sube un 0,25, que no es nada, y yo tengo que pagar más por comprar ciertas cosas, o me sube la luz, o me sube el agua, o me sube… Pues que me está subiendo, no me está subiendo nada la pensión, uh -huh. aún tengo que pagar yo y no, bastante baja. difíciles, claro. y sobre todo para las pensiones más bajas. Que además, normalmente, esas pensiones más bajas y la gente con menos recursos son los que están ayudando a sus familias. Para más, Inri. Yo estuve, yo estuve trabajando en, en ANUR hace unos años, mm. el año 2013, ¿no? que era un año más duro ¿no? todavía de, de la crisis de, de la que mm. tenemos ahora, que tampoco, que tampoco es que sea muy blandita la de ahora, Y la verdad es que a veces me, me decían cada historia que se me quedaban mal los pies. Tremenda. Sí. Eh, pues porque claro, no. yo era uno de estos chavales, uno de estos pesados que está por la calle, ¿no? Intentando que, hacer socios, ¿no? Que la, la gente le haga caso y tal. En este caso para el tema de los refugiados, que es el sí. tema que lleva sí. a ¿no? Y, y bueno pues eh, yo me encontraba alguno que me decía tal mire fíjate que yo, yo era de, de presionar no porque a mí mucha gente me decía que no podía y, y claro yo la veía con un reloj un Rolex y tal y, a ver, no, no me fastidies pero claro de, de a veces yo de, me encontraba a lo mejor un señor de 60 70 sesen, años no que me decía tal dice yo de verdad soy una persona solidaria y apoyaría pero es que ahora mismo tengo dos familias viviendo de mi pensión y tengo a, a mi hijo a, a mi nuera no a tal Claro, es que yo decía, no, si es que usted es un héroe, ¿qué le voy a pedir yo que ayude a los refugiados con la que tiene usted en casa? Usted es un héroe. Bueno, Raúl, voy contigo, es evidente, ¿no? Que hay personas que familias que lo están pasando mal, ¿no? Y un 0,25% no les va a ayudar nada. ¿eh? Pero, claro, volvemos otra vez a las mismas, ¿no? El Estado tampoco está para tirar cohetes, ¿no? De, de, de superávit y de tal, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos? ¿Cómo mejoramos esto? A ver, yo creo que el, el principal problema que tenemos hoy día con las pensiones es, más allá de subir un 0,25, subir un 1 subir algo, a, a día de hoy los pensionistas están cobrando y... y, y... Y yo, que soy un poco más joven, tú eres un poco más. Yo, Así es. Yo, yo sí que lo, lo veo más complicado para lo, los futuros. Es decir, yo creo que el principal problema no es tanto ya el, lo que se suba o no, porque entiendo que estamos en un momento complicado y es difícil subir. ¿Crees que nuestras pensiones no están garantizadas? Yo creo que hay que buscar un sistema de sostenibilidad de las pensiones. Yo creo que hoy día no, no, no son sostenibles. No, no ingresamos, gastamos uh -huh. y, y la hucha famosa, el fondo de reserva, el PP en los últimos años lo ha dilapidado uh -huh. de 67 manera. Millones. Sí, sí, uh -huh. y, y es algo que y uh -huh. es... Yo, yo recuerdo que hace años ya lo apuntábamos y hablábamos, bueno, es que está para eso, para esos momentos de crisis, sí, sí, es verdad, pero, pero no se está reponiendo y hay un problema. También me hace gracia la compañera del PSOE, que, no que hablaba de, de un poco de, de la banca ¿no? uh -huh. y, que, y que parece que hemos pagado El, el, el rescate bancario que, que es cierto, pero bueno, yo creo no, que tampoco es que lo como como hemos muchas como muchas cosas más que hemos estado sí. pagando, como el tema de la corrupción Ac ¿Quién acabo, es acabo pagando la que está pagando lo que han hecho en la comunidad valenciana? Los valencianos, tú Maréjose, y yo José, un momento, acabo y te, te, y te doy el hachazo por donde te quería darte lo que no era por ahí y, y es cierto, pero creo que tampoco pongamos aquí al PSOE como el arma, el arma de caridad no, de, de la no, banca, no, quiero decir, Rodríguez Zapatero pactó con el, con el PP la modificación de la Constitución para dar prioridad al pago de deuda, etcétera, etcétera. Es decir, no hablemos pero aquí lo mismo. como de que parece que solo el PSOE... Pero no ha, es lo mismo. Y, y también ha rescatado, se han rescatado autopistas con el SOE, y también se han rescatado... Y Dime cuáles. Las han gestionado... Dime cuáles. ¿Qué autopistas no se han gestionado? Dime cuáles. ¿Ninguna? Dime cuáles. No, ahora mismo Dame no nombres. Ninguna. Pero bueno, por ejemplo, si, si te si cajas, dame nombres de autopistas que se han rescatado. Sé si, si decir, si decirte cajas Dímelo. gobernadas por el SOE, puestos por eh, gobiernos socialistas que sí, se han rescatado. Sí, sí, muy, cajas, ¿eh? Muy, muy o eso, no, no, o eso, no. eso te doy, sí, sí. Te doy no, Vamos no, a ver. no hay cajas no del SOE, no hay cajas no. de gobiernos socialistas no. rescatadas. No. Ay, no se han rescatado. La Castilla. Castilla! de la mancha no se rescató. No, no, se ha fusionado con otra. No, y la no se rescató. No confundamos. Por una buena gestión. No confundamos. No confundamos que no son las mismas cosas. No confundamos vamos a hablar con, con vamos a hablar cómo son cómo son las cosas y Raúl tú, tú estás tú estás de acuerdo con el factor de sostenibilidad de verdad o sea tú que además eres eres joven y, y está calculado que que aproximadamente cada década se pierde un 5%, o sea, en el, 2000, en el 2050... No, no, sí, se, yo lo creo que creo es que yo... Para, para, en el 2050 a directamente. habrá caído casi un, 4, a un 25%. No, no, por eso, no, pero si ya o sea, que caiga ya me parece mal, pero es que yo creo que, no es que vaya a pues caer, yo creo es que, que llegará un momento que dirán... No deberíamos de consentirlo, de, no, creemos que la lucha de, de estas personas de ahora pero y, es que el y sistema, de nosotros... Pero ¿todos el sistema viene, viene mal concebido desde hace mucho no, tiempo. Pero es que el sistema es lo que hay pero que reformar. Por eso lo digo, hay que cambiar la sostenibilidad la del sistema es lo que claro, hay que asegurar. Claro que hay, asegurarlo ah, cambiándolo, como modificándolo. Concepto, ¿no? Como concepto, no lo que se llama el factor de sostenibilidad, que es el que, que, es el que va a entrar en el 19% el factor de sostenibilidad, el, el que, lo que propone Mariano claro. no, no, obviamente ah, va a haber, yo, yo, yo como que se llama igual no había, no, no, me había, me había asustado, hablo de la sostenibilidad no, no, del como concepto, el, sí que, que el sistema sea sostenible Tiene, con el paso del tiempo porque el, ni subiendo ni bajando sistema, creo que va a ser sostenible el sistema es sostenible, lo que no, lo que no es sostenible es socialmente si seguimos haciendo lo que con se lo está que, haciendo con lo que se ingresa, claro, de pensión no. claro que es sostenible los, los, no, porque los, que los, además es una política tenemos que hacer reformas porque además exactamente es una política Claro. general es claro, verdad que, que estamos cambiar cosas. hablando de pensiones y solo lo, pero las pensiones claro. no son las pensiones en sí solas o sea, lo que tenemos que tener en ahora. cuenta es que es pensiones claro. es empleo extra es claro, o sea, va todo todo relacionado sí, porque, si no, porque, claro cuanto menos laboral. capacidad adquisitiva mm, tienes menos claro. consumo Hay. Claro. Cuando hay menos sí, consumo, supuesto. el PIB limita, se limita. Luego, claro, también eso que hace que haya menos creación de puestos de trabajo. Y así al final mm. pues está previsto, según un informe, que en el 2035 se hayan destruido 750.000 empleos. ¿eh? Claro, mm. eso es lo que está consiguiendo este gobierno. Eso es lo que está consiguiendo este gobierno pues, y entonces al final no es una cuestión de las pensiones aisladas. O sea, es que hay que dar soluciones a muchas cosas y hay que crear empleo en este país para que también se pueda sostener. Y empleo de calidad. Y empleo de calidad para que se pueda sostener también el sistema de pensiones. Y os tengo que hacer otra pregunta, que sé que es una pregunta muy impopular y a lo mejor hay alguno que se enfada conmigo cuando la haga. Pero, claro, visto los datos que tenemos, yo creo que por lo menos tenemos que debatirlo habría que a, a corto medio o largo plazo retrasar la edad de jubilación para intentar que el número de pensionistas se reduzca porque como vemos año tras año aumenta Raúl por ejemplo has pillado <risa> repíteme no que sí, crees que deberíamos de retrasar la edad de jubilación a ver no, no es lo esperado pero creo que el, creo que tal y como apunta el mercado laboral como lo tenemos yo creo que no, no, no va a haber otra que que ir prolongando, por lo menos voluntariamente que todo el mundo pueda prolongarlo más tiempo. Yo creo que es, es, es difícil, además también es verdad que yo creo que hay una realidad que hay que asumir también, ¿no? Eh, cada vez vivimos más, cada vez vivimos con... con, con con más calidad de vida, es decir ya no, no sí, evidentemente eh, no para todos los trabajos, pero una persona en una oficina eh, es evidente que puede estar durante más tiempo ejerciendo su, su función laboral, no, evidentemente un albañil pues a lo mejor no, no puede prolongarla tanto, o un piloto de avión, pero creo que sí que es verdad que, que, que ciertas profesiones y ciertos puestos de trabajo y, y yo creo que la esperanza de vida ha ido creciendo y no solo es eso que esperemos, y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí, no, si eso está claro lo que pasa es que Raúl, tú ahora mismo no estás en ningún partido, pero yo no sé si algún partido se va a atrever a hacer esto porque sería una medida muy impopular. Entonces voy a preguntar ya. a los que sí que militan a partido, Pascual. A, a no una duda, no, eh, quiero decir si hubiera que hacer algo impopular, pues hay que hacer lo que hay que hacer, pero no hay que de ninguna forma hay que aumentar la ¿Ni la, siquiera a largo plazo? Ni siquiera a largo plazo, si, si, si incluso lo que hay que hacer es re reanalizar todo el conjunto mm. para ...para entrar en otras dinámicas... ...pero si incluso con lo... ...digamos, con la incorporación de... ...de, de, de nuevos eh, elementos... Que, que, que, ...que cada vez... ...la robótica, por ejemplo... ...está haciendo que haya una serie de procedimientos... ...que cada vez están más automatizados... ...y por lo tanto la mano de obra pues... ...pues se tendrá que ir ajustando... Eh, no, ...lo que no puede ser es que... ...estamos trabajando en estos momentos... ...por ejemplo, la misma cantidad de horas... ...que hace... 50 años si sí, sí, sí, no más cuando hace en esa época ya se decía que, que era posible que a la altura de lo que estamos eh, estuviéramos trabajando 30 horas, que 30 horas si lo que se está trabajando es no sé, una, una cantidad inmensa, Quiere decir, no, no es decir no es razonable tenemos que reestructurar la, la, la, la sociedad de tal manera que, que pueda ser sostenible entonces eh, eso pasa por eh, que los, de alguna manera los, los impuestos que son los que acaban por regular eh, todas las, no sé, todos los ingresos del Estado, pues eh, se hagan un poquito más en, en la línea europea es decir, España es, el paiz, es uno de los países que menos, que menos carga impositiva tiene es decir, que solamente que supiéramos eh, nos acercáramos un 20% a la, al, al nivel medio del, en toda la Unión Europea podríamos, eh, podríamos afrontar eh, pues no sé, por ejemplo las pensiones o, o otras cosas que son muy importantes aparte que desde luego digamos, el mercado laboral tal como está, hay que reformarlo para que, no sé, para que las personas trabajen en un trabajo que sea que tenga un salario pues no sé, que, que no sean pobres, que es lo que tenemos en este momento unos porcentajes inmensos son pobres y, y por lo tanto tributan eh, digamos, es... Eh, Con, con, la, con lo que pagan Con lo que se les retiene Pues no da para pagar las pensiones Entonces eh, hay que reajustar Hay que reajustar todo el sistema Para que sea sostenible ¿Algo más queréis aportar de este tema? No, no, yo como. creo que lo que hace falta al final es eh, Tomar decisiones políticas claro. Y este gobierno no las está tomando Y tomar decisiones políticas Significa a lo mejor no tener que Retrasar la edad de jubilación Sino crear un empleo de calidad, cambiar el modelo productivo de este país que vaya hacia el ocio, el I más de Masí. cambiar ese sistema, ese modelo productivo que todavía estamos viviendo con el modelo productivo de hace 40 años y eso en una sociedad de hoy, en este país, no es o no debería de ser Aceptable. Luego también pues, hay que apostar pues, no, por nuevas fórmulas de financiación. Luego pues, esas decisiones políticas a lo mejor pues, es, eh, eh, por ejemplo, eh, eh, la mejora en la gestión, sacando a lo mejor de la seguridad social pues, gastos que no le corresponden y que podrían generar nuevos ingresos. Pero eso al final son decisiones políticas, que son las que hacen falta en este momento. Muy bien, pues, eh, ¿querías tú decir algo, Ron? Nada, no, yo eh, solo un apunte, yo creo que siempre hablamos de crear empleo, yo creo que los únicos que crean empleo son los empresarios, ¿no? Yo sí. creo que lo los, los gobiernos no crean empleo, quizás ponen las condiciones para que se pueda generar ese empleo, yo creo que es ahí donde, donde hay que trabajar, ¿no? En facilitar a los empresarios que puedan hacer, yo, por ejemplo, eh, hablamos de cambiar el modelo, pero sin embargo, eh, hablamos aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, los se están cerrando los centros comerciales y todo los domingos, Bueno, pues antes, hace unos años, en el pasado no se abrían, hemos cambiado un modelo, se ha aportado por un modelo turístico y que permita eso y, y lo retrotraemos y luego queremos que se genere empleo, pero pues vamos un poco en medidas contrarias. Pero, es que, cerrar los centros pero, comerciales, no es crear claro. empleo. No, no, no es crear empleo. Bueno, es cerrar los, los centros comerciales ya, ya no, no, no tenemos que, que equivocarnos. Gente. Vale, eso es, destruye, es, es la excusa que ellos ponen. Entonces no, no crea, destruir. Perdona, eso es la excusa que ellos ponen. Mejor me lo pones. Cerrar destruye. los centros comerciales no es crear empleo. Bueno, ¿vale? no, bueno, no, datos sí, lo primero que tendrían que hacer aquí algunos empresarios es cambiar la mentalidad. Algunos he dicho, ¿eh? No todos, algunos. Luego. Eh, si tú cierras los centros comerciales no, vas a, es, no van a crear empleo, ¿Pero se porque si o no yo se cierro, si yo si no yo cierro, no no se, destruye. No, de, no se de, destruye. ¿La segura es que no va no a destruir nada de empleos. No, no se Carrefour en venidor ya ha anunciado que va a despedir empleados porque no Eso es lo más fácil. Mire usted, claro, hombre, lo más fácil es cerrar. Mire usted, no vamos a destruir empleo, no voy a despedir a mis empleados. Si quiero que mis empleados trabajen un domingo, se lo pago. Bueno, se lo pago. ¿Y qué cree que lo? Como empresario lo, se lo pago, lo que no puedo hacer como es? empresario es que trabajen los domingos y aún encima no pagar esa mano de obra. Quiere decir que Carrefour no, no paga a sus empleados? No, no, yo no he dicho eso. Ah, no, ha dicho que está yo Carrefour he dicho ha dicho eso, que va a despedir. Yo no he para... dicho eso. Yo he dicho que si los empresarios, en este caso Carrefour, que es lo que tú estás diciendo, sí, Carrefour ha no anunciado digo, que va a despedir vale. gente porque no porque ya no, no, no lo va a generar ingresos en los vale, eh, Y por tanto los turnos que hacían algunos ya no se sentido. Yo te voy a decir una cosa, vivo al lado de un Carrefour y desde luego no sabrían los domingos, que es el centro comercial gran vía. ¿Vale? No venido, hablo, el hablo, hablo venido. ¿Usted sí, quiere que el, el, que el trabajador trabaje el domingo? Pague como tiene que pagarle. Pero un eso... festivo, no menos. Un festivo, no menos. O, si no quiere que ese trabajador trabaje, le da el descanso y crea usted Pero eso se trabajo hace ahora mismo. para ese domingo. Yo tengo amigos que trabajan en fin domingo. de semana no en restaurantes no y, y ahora, como no van no a abrir todos. los centros comerciales, supuesto que es de no fin todos. de semana ya no existe. Bueno, si, no me, si me dejáis que os interrumpa, tenemos sí. que seguir avanzando. La libertad comercial es un tema muy interesante del que ya hemos hablado en este programa y volveremos sí. a hablar. Y los <risa> pero sueldos, como, además, en los restaurantes un, y claro, todo, de cómo supuesto. se paga es el, el trabajo. También que hay que ver claro, con factura o sin factura de, de hecho ya, es, es, pero eso son ilegalidades, claro, ah, hay que claro, combatirlas claro, hay que combatirlas pero, no, pero que combatirlas. No, eso, no, eso no genera empleo hay que combatirlas señores, que tenemos que meter una pausa de publicidad hablaremos otro día de libertad comercial y os prometo que os invitaré para que sigáis con este debate una pausa y seguimos aquí a información, música, deportes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 Y aquí seguimos, aquí seguimos en sí, hoy Radio 4G, la, la radio de la Organización Impulsora de discapacitados en España. Turno de agenda cultural, turno de contaros lo que, lo que podéis hacer este, este fin de semana. Bueno, respecto a conciertos, tenemos eh, doble sesión en el ADA, como suele ser habitual en nuestro auditorio. Eh, mañana sábado hay concierto de guitarra clásica del escocés Paul Galbaith. Gral, Seguramente lo habré pronunciado fatal, pero vamos, un escocés bastante famoso de guitarra clásica va a tocar el, el sábado a las 8. Luego el domingo a las 7 tenemos otro concierto de esta vez de piano, eh, protagonizado por Victoria Marco, también otra vez en el, en el auditorio. Respecto a teatro, eh, en el teatro principal se va a interpretar Cartas de amor, eh, obra protagonizada por Julia Gutiérrez Cava y Miguel Reyán, dos pedazos de actores de, de este país, muy conocidos también por salir en, en tele y en, y en cine. Ahí funcionó hoy, la primera a las 8 y media este viernes y luego el sábado a las 6 de la tarde tenemos una, una segunda función por si, por si os habéis perdido la primera. Respecto a exposiciones, recomendar como siempre el Laberinto de Luminoso, esa pedazo de exposición que hay en el Moubar, no dedicada al que probablemente es el gran pintor que hemos tenido en esta ciudad, Emilio Valera. Algún día hablaremos de él, por supuesto, en este programa, en la sección de Historia. Y también en el, eh, comentaros que este jueves se inauguró el quinto festival de fotografía, el quinto festival, la quinta edición de, de Festival de Fotografía de Alicante, que se expone en Las Cigarreras. Por lo visto hay de todo, hay fotografía artística, fotografía más eh, alternativa, es, es bastante, bastante completa, por lo visto. Y respecto a Monólogos, hoy viene uno de los humoristas más eh, famosos, de, o más de moda diría yo, ¿no? de este país como es Ignacius, ¿no? que la verdad es que está bastante mal de la cabeza y precisamente a mí me hace mucha gracia por eso, <risa> porque <risa> digamos que se sale bastante del tiesto, ¿no? pues lo podéis ver esta noche, el viernes, en la, sala, en la Sala Cabaret. Y si os parece, vamos a hablar de cine, porque este domingo vienen los Oscars. Bien, pues efectivamente este domingo termina la temporada de premios, la temporada de premios que tenemos todos los años, que empieza en enero con los globos de oro, luego vienen los Goya, luego vienen los Vacta, este domingo se celebró también el Festival de Berlín, que lo ganó la película No me toques, una película rumana, que tengo bastantes ganas de que se estrena en España, habrá que verla, y este domingo llega ya el plato fuerte, ¿no? lo, el, gran, el gran premio como son los Oscar, no el premio de cine más prestigioso del mundo y lo que eh, eclipsa Hollywood ¿no? durante, durante un día. El presentador va a ser Jimmy Kimmel, un año más La verdad es que a mí el año pasado me gustó bastante Fue bastante gracioso e incluso supo salir del paso Después de la histórica cagada ¿no? El histórico error que tuvieron al final La verdad es que lo solucionó bastante bien Dijo, no sé muy bien qué ha pasado Pero seguramente ha sido culpa mía ¿no? Evidentemente no tenía culpa de nada ¿no? Pero el chico la verdad es que estuvo bastante Bastante, bastante gracioso con el tema ¿no? Y bueno, pues eh, ya hablando ya de premios mmm, Hay dos grandes favoritas ¿no? eh, Según hemos visto ¿no? En los premios que ha habido anteriormente por un lado tenemos tres anuncios en las afueras, como puntos positivos, como puntos a favor de que pueda ganar esta, este premio, viene con el globo de oro y el Bafta bajo el brazo, que no está nada mal, no de momento va ganando 2-0 a todas las demás. ¿no? Y bueno, pues en principio podríamos pensar que es la, la gran favorita si no fuera porque la forma del agua tiene 13 nominaciones. Entonces, claro, y además es que encima el director de tres anuncios en las afueras no está ni nominado estoy hablando de Martin McDonald, no ha sido ni nominado a los Oscars para sorpresa de, de casi todo el mundo ¿no? de la mía incluida entonces claro, sería un tanto curioso que le den el Oscar a mejor película a una película de la cual ni nominan al, al director de hecho, es casi un clamor que el mejor director lo va a ganar Guillermo del Toro ¿no? el, el mexicano, sería el segundo mexicano seguido que gana el, el Oscar el mejor director, el tercero bueno, la tercera vez, porque Iñarrutu lo ganó dos veces ¿no? pero la tercera vez en cuatro años Lo cual a mí además me hace bastante gracia, ¿no? Que el segundo año de Donald Trump lo vuelva a ganar otra vez otro mexicano. <risa> Pero eh, a la verdad es que a mí, sinceramente, creo que la película de. Lo comenté el viernes pasado, la película de tres de La Forma del Agua es. Mmm, la dirección es impecable, ¿no? Es unas escenas curradísimas y yo le daría el Oscar a los cara, sin duda, a Guillermo del Toro. Pero en cuanto a película. A mí me gustó bastante más Tres Anuncios en las Afueras. Creo que además es una película más de Oscar. Es una película menos fantasiosa, menos de buenos y malos, más de matices y más de, de crítica social, ¿no? No sé si vosotros la habéis visto, pero cualquier persona que, que nos guste la política, ¿no? que, nos, que nos interese el temas de actualidad y tal, esta película nos tiene que gustar, ¿no? Porque es una película que, en fin, es una mujer ¿no? luchando contra todo la, el estamento policial, ¿no? para intentar que se haga justicia por la muerte de su hija. Y bueno, pues eh, es un poco también es un retrato ¿no? de la América profunda ¿no? y la verdad es que una película muy chula que a mí me gustó mucho y, y a mí me gustaría que ganase, ¿no? me decepcionaría que no ganase siempre y cuando dando por supuesto que no va a ganar la que más me gustó de todas las nominadas que es El instante más oscuro, ¿no? la película dedicada a Winston Churchill pero bueno, evidentemente Hollywood no le va a dar el Oscar a una película que no sea americana ¿no? eso lo sabemos todos así que no, no cuenta ¿no? entre las favoritas Y entre, y entre las favoritas a mí, mi preferida ha ido la de, la de tres anuncios. También la tercera en cuestión, si hubiera sorpresa y no ganara ninguna de estas dos, probablemente sería Lady Bird, que es una película que, en fin, también, también es bastante de Oscar, porque también es una película de, de, de actores, ¿no? también es una película de, de, de retratar, ¿no? una sociedad. Es un... bueno, ahora hablaremos de ella, porque es la película que he visto esta semana y quizá la cuarta en cuestión sería los archivos del Pentágono, ¿no? Que cuenta, pues, bueno, es la historia de, de cuando el un, una persona vinculada al gobierno, no, vinculada al Pentágono, eh, empieza a filtrar archivos de la de la guerra de Vietnam, ¿no? Para que se sepan los crímenes que, se, que el gobierno americano estaba organizando allí una historia muy famosa en Estados Unidos, ¿no? que creó un antes y un después para la prensa, ¿no? porque la prensa consiguió desde entonces tener el derecho ¿no? asegurado por el Tribunal Supremo de que podía publicar ¿no? las filtraciones, incluso aunque fuesen secretos de Estado. ¿no? Una, una historia muy importante para todos los que nos dedicamos a esto del periodismo. Y claro, esta película cuenta a su favor pues, la gran alineación que tiene. ¿no? Meryn Street, Tom Hanks, Spielberg y tal. Pero claro, a la hora de la verdad, ni Spielberg ni Tom Hanks han sido nominados también una cosa bastante sorprendente, que se haya encargado a Spielberg, ¿no? <risa> Meryl Streep sí, por supuesto, tiene que estar nominada siempre, todos los años, y si no fuera así, yo ni vería los Oscars, pero, pero claro, mmm, parece que no es el trabajo de Spielberg que más les haya gustado, ¿no? A, a la Academia. En cuanto a actor, parece bastante claro que lo va a ganar Gary Oldman, eh, por hacer de Churchill, ¿no? Y creo que es evidente, que esté también nominado de Ansel Washington y tal, ¿no? Y también ganó el Globo de Oro, ganó el BAFTA, ¿no? Parece que, que está muy claro, y además es que hace un papelón, es que hace un papel tremendo, ¿no? De, de Winston Churchill, Y luego, en cuanto a actriz, probablemente la favorita parte Frances McDormand, que es la, la protagonista de Tres Anuncios a las Afueras, que para mí también se lo merecería. Fíjate que, que la protagonista de la forma del agua, Sally Hopkins, está muy bien, hace de muda, sin ser muda, ¿no? Con eso tiene un mérito tremendo, ¿no? Hay que reconocerlo. También está Millie Street, que como, como os digo, yo siempre he estado enamorado de ella, pero aún así tengo que reconocer que yo creo que este es el año de Frances McDormand, ¿no? Hace un papelazo en, en, esa, en esa película, en la cual experimenta unas 25 emociones por escena, Y las sabe interpretar todas. Porque, claro, eso. os podéis imaginar la, la, la angustia, la situación de una mujer que está peleando contra todo un pueblo, contra toda una ciudad, y al mismo tiempo se la, la acaban de matar a su hija, ¿no? y, y, bueno, pasa de todo, ¿no? Porque es una película que tiene drama, comedia, crítica, de todo, ¿no? Y, y la saca adelante de, de, de, eh, impresionantemente, ¿no? Y respecto a extranjera, pues eh, aquí estamos eh, todos, eh, este año no tenemos española porque verano 93 no, no fue nominada, cosa que a mí la verdad es que no me extraña, pero si fuera que presentamos este año ¿no? en, en España, no sabéis que cada país presenta una a los Oscars. Pero, sin embargo, sí que tenemos una película en español, que es eh, una mujer fantástica, eh, película de Chile, precisamente el, el país del director de esta emisora, de Juanma Sepúlveda, así que aquí estamos todos a muerte con una mujer fantástica. Película, además, muy, muy buena, que además es que me gustó. Si, si fuera mala, pues oye, también lo diría, ¿no? Pero es que además es que la película está muy bien, no sé si la habéis visto. Es un, muy interesante porque eh, trata de, de, bueno, de, un, de un transexual que acaba de, de perder a su pareja. Y, bueno, pues ese salvajemente maltratada, marginada, por, acosada por la familia de, de su pareja, ¿no? Que no le dejan ir al funeral ni tal, ¿no? Y, bueno, es un poco la, la lucha, ¿no? La lucha de, de esta persona, ¿no? De, de este transexual para, para un poco para sobrevivir en el mundo, ¿no? Y, y de sobrellevar esta pérdida, ¿no? Y, de hecho, la, la actriz hace es un papelón impresionante. Estuvo, se comentó que podía estar nominada, ¿no? Daniela Vega. Finalmente no la nominaron, pero sí que le han dejado que dé un premio. Por lo tanto, va a ser el primer eh, transexual en toda la historia, porque además el actor, la actriz también es transexual, que dé un premio en, en los Oscars, ¿no? de manera que también va a hacer historia en ese sentido. No han querido confirmar qué premio va a dar, pero sí que sabemos que va a dar, que va a dar un premio el, la chilena, Daniela Vega. Otras películas que están nominadas en esta categoría, En cuerpo y alma, es la única que, que he visto, eh, es una película húngara, Sinceramente, es que no le llega, no tiene ni punto de comparación. Si, si le, yo diría que es la... está muy abierta esta categoría, no hay una gran favorita. El, el, en Cuerpo y Alma ganó el Festival de Berlín, la anterior edición, tiene esa ventaja. ¿no? Eh, una Mujer Fantástica ganó el Goya, a la mejor película sudamericana en Cuerpo y Alma a mí me parece una película bastante más floja que Una mujer fantástica y luego está la, la sueca The Square la rusa sin amor y la libanesa El insulto no las he visto pero estoy convencido de que es malísima son malísimas todas ¿Qué, qué, ¿Y tiene, ¿por qué? porque quiero que gane la chilena ahora, ahora te hemos entendido ah, por supuesto que sí <risa> <risa> hay una película en español yo quiero este, que gane no, esa película me gusta el cine <risa> ruso David ¿Cómo, cómo eres, me gusta este David lo has visto mira eh, la última película que viene del cine ruso eh, Leviatán estuvo en Nominar no. al Oscar también, una película que me encantó, una crítica de la sociedad rusa. De hecho, en Rusia la pusieron Putin, la puso fatal y tal. Eh, una película muy buena, y me extraña yo que esta película, la de Sin Amor, le llegue a esa, al nivel de, de Leviatán, así que seguro que, que no merece ganar el Oscar ni de lejos. Que gana la chilena, vamos. Eso, pero si no es una es vergüenza. ¿Cómo no ¿eh? Pues el viernes vengo rajando, vamos. De cabeza, ¿eh? Habrá que verla primero, ¿no? Eh, ya, ya te digo que la he visto y me ha gustado mucho. Yo no digo eh. la que la, si gana la rusa. Entonces, seguro que son malísimas todas. ¿eh? Van a saber los suecos hacerme una película mejor que los chilenos. Y respecto a dibujos animados, la gran favorita es Coco. La gran favorita es Coco. No sé si alguno que padre padres aquí, ¿no? Tú que eres madre, María, que no sé si lo he visto. la he visto. Los míos sí, pero yo no la he visto. Se escapó, ese día otra. No, últimamente. ¿Te gustaron? A mí me han hablado muy bien de ella. Sí. Me han dicho que mola mucho. Yo la verdad es que estoy enamorado de la película que el año pasado, la de Zogópolis. Me parece una de las películas de dibujos más chulas que he visto en mi vida, además con un mensaje antirracista muy bonito. También en el año de al Trump, y en fin, eh, me gustó mucho esa película y, y, y yo la recomiendo a cualquiera, incluso a gente que no le guste los dibujos animados, películas de dibujos animados en general, adultos y tal, también se la recomendaría porque se sale un poco de los esquemas, ¿no? de la típica película de dibujos animados y bien, pues ya veremos, ya veremos este, este domingo, a ver qué pasa y precisamente esta semana quería hablaros de una de las películas que está nominadas a mejor película, como os decía, la tercera quizás en cuestión, que es, es Lady Bird Una película que a mí me gustó, en general, eh, es una película muy de actuaciones, ¿no? Más que de historia. La historia no es nada del otro mundo, es una adolescente que, de California que, bueno, eh, está ambientada en el año 2002 y, y digamos pues, que tiene las típicas inseguridades, los típicos complejos y los típicos sueños ¿no? de, de todo adolescente. De hecho, eh, la chica se llama Catherine, si no recuerdo mal, pero eh, hace que todo el mundo la llame Lady Bird, no es digamos como un nombre que ella utiliza para, para disfrazarse de otra persona, no para escapar de sus complejos y de tal. ¿no? Y bueno, pues es el típico, a mí me hizo un poco retroceder nostálgicamente a mi adolescencia, no porque es un poco retrato ¿no? de un sí. adolescente sí. típico. Pues hace Mira, ¿tú bueno. No bueno. Que ni que fuese Santa, hace, hace, hace, no hace más de lo que me gustaría. <risa> <risa> y bien, eh, la película está bien como os digo y, y es verdad que ella lo hace muy bien, ella carga a la, la protagonista eh, que es una actriz bastante desconocida el, tengo por aquí el nombre porque ni me acuerdo de, de cómo se llamaba esta mujer eh, pues no, no lo tengo, Simon Roan o algo así creo que se llama, bueno, nada, la hace bastante bien pero yo me quedé especialmente impresionado con eh, la, la secundaria con Laura Mothplit que es eh, la que hace, para los que sean eh, les gusten las series de, de televisión, comedias y tal es eh, la madre de Sheldon Cooper en The Division of Theory la madre de Seto Cooper yo solamente la conocía por ese papel la verdad nunca la había vi, me la había imaginado en una película dramática está nominada a mejor actriz secundaria y yo sinceramente creo que está de Oscar Hace un papelazo tremendo Y, en fin, es una película que, que sí, recomiendo verla porque es una película, digamos, que cualquier persona que esté interesada en entender a los adolescentes eh, es una película que, que en fin, que empatizas. Empatizas con, con esto y sí, cualquier que, sea, que seas madre, como tú, María Ángeles, cualquier padre que se vaya a enfrentar próximamente a una adolescencia pues puede aprender bastante sí, es de esta película. Vamos a escuchar el tráiler, si os parece bien. Muy bien. ¿Lady Bird es tu nombre de pila? Sí, me ha sido dado por mí para mí Lady Bird siempre dice que vive en el lado equivocado de las vías Y yo creía que era una metáfora Pero sí que hay vías de tren Lo que has hecho es la caña Muy anarquista ¡Deja en su sitio esa revista! <risa> No te interesa ninguna universidad católica. Para nada. Quiero ir a alguna tipo Yale, aunque no creo que me admitan en Yale. <risa> Está claro que no te admitirán. Nos sentamos. No estoy cansada. ¿Cómo arrastras los pies? Me pones de los nervios, cariño. Es perfecto. ¿Te gusta? Tu madre tiene un gran corazón. Es maja, pero la verdad es que asusta. No puede asustar y ser maja. Las dos tenéis una personalidad muy fuerte. ¡Ah! quieres, puedes leerla en la biblioteca. Quiero leerla en la cama. Eso es lo que hacen los ricos y nosotros no somos ricos. Me encanta. ¿No es muy rusa? Lady Bear. Creo que no, ¿eh? Pues aquí seguimos. Aquí seguimos <risa> en el territorio de Estábamos hablando de Coco, pero precisamente ahora, que por lo visto sí que la has visto. Sí. <risa> Está me chula, había ¿no? confundido con otra, sí. A mí me la han recomendado también. A mí también. Eh, sí. me gustó mucho. Claro, ganó el Globo de Oro, ganó el BAFTA, es la gran favorita para, sí. para ganar este tiene premio. Tiene mucho mensaje, tiene muchos valores. Uh -huh. Bueno, luego aparte eh, podemos entrar en lo que es, es, es un espectáculo: el colorido, el. Uh -huh. es, eh, sí, a ¿no? Mí no, me yo, gusta, es maravilloso. Yo, yo no la he visto, he visto imágenes y la uh -huh. verdad es que el formato es muy original y está muy currado. No sí. es una película de dibujos al uso, ¿eh? es un no, formato no. muy llamativo y me imagino que con eso también canta mucho a los niños, ¿no? Porque uh -huh. a los niños se les canta mucho por colores y tal y sí la verdad es que tiene buena pinta tiene buena pinta y si ya si el año del el segundo año de Donald Trump gana Guillermo, Guillermo del Toro gana una película chilena y gana una película de dibujos ambientada en México vamos ya sería <risa> la gloria <risa> bendita Sería un, <risa> Esta gala un buen golpe de atención pues sí, <risa> que no sí, le viene sí, sí. mal y bueno y ya si ganará Merlin Street <risa> para, sí. para ti ya sería el... no bueno y para Donald Trump no, que, para. Es que sabes eh, que se odian eh, a muerte en oro, eh, sí. discurso, los últimos globos de oro hizo un discurso porque en los últimos globos de oro Merlin Street le dieron un el globo sí le, le dieron el globo a, a homenaje no a, a una carrera y sí, fue un eso, discurso sí. donde lo puso claro le puso a la altura del betún sí, sin sí, nombrarle sí. además no mm. un discurso contra el racismo y todo con clase sí y de, y de <risa> hecho no no una que tiene una clase increíble esa mujer mm. y de hecho fue la que cerró la, la, la convención demócrata en Meryl Street en, mm. antes de las últimas elecciones sí, sí. una de las que más apoyó a Hillary Clinton no de manera más activa ojalá lo hubieran hecho más caso los americanos <risa> en fin <risa> vamos a hablar de precisamente vamos a hablar de, de política internacional Porque llegamos a ese, a ese bloque, al bloque de internacional en este programa. Y hoy quería comentaros el tema de lo que ha ocurrido en Siria. Esta, esta semana lo que lleva ocurriendo en Siria, ¿no? Desde hace ya varios años, desde el año 2013, si no recuerdo mal, que empezó esta, esta horrible guerra que tienen allí, ¿no? Bien, eh, habían llegado un alto al fuego, habían llegado a un pacto, ¿no? La ONU con, bueno, con todos, ¿no? Con los rebeldes, con el dictador Al-Assad y tal, ¿no? Para que, con Putin, ¿no? Para que dejaran un poco, ¿no? Eh, eh, que llegara la ayuda humanitaria y todo esto y tal. Y bueno, pues como... No ha sido mucha sorpresa, la verdad, pues el, el Putin ¿no? y, y, y Al-Assad se han saltado este alto al fuego, se han dedicado a bombardear Guta. Guta es el último emplazamiento que les queda a los rebeldes ah, cerca de Damasco. ¿no? Ah, por lo tanto, es el que más molesta ¿no? ahora mismo ¿no? al, al gobierno, al, al dictador Al-Assad. Y bueno, pues eh, claro, evidentemente esto ha sido condenado por la comunidad internacional, ha sido condenado por Amnistía Internacional, ¿no? que andan, están denunciando que han sido bombardeados objetivos que ni siquiera son militares, ¿no? como hospitales, viviendas, etcétera y tal. Pero claro, eh, es una condena que bueno, pues se queda en, en el aire, ¿no? en agua de borrar, ¿no? ellos siguen haciendo lo que les da la gana ¿no? ahí en su país, y, y claro, a mí me da la sensación de que ya esto es mmm, a la desesperada, ¿no? porque creo que, que la guerra la tienen ya ganada, ¿no? la pregunta es cuándo la van a ganar ¿no? a, al Assad, ¿no? pero parece, parece ya evidente que, que tanto el Estado Islámico hoy en día ya está bastante reducido afortunadamente, como que los rebeldes también están dando sus últimos coletazos. ¿no? Entonces pues, eh, quería preguntaros por esto y sobre todo quería preguntaros eh, si no os parece que, que Occidente es gran parte culpable ¿no? de, de todo lo que está pasando. ¿no? Creo que, que cuando la guerra no estaba perdida ¿no? Por, por los rebeldes, antes también de que Al-Qaeda se hiciera, se hiciera dueño ¿no? de bastantes dentro de los rebeldes y tal, cuando realmente estaban los que estaban luchando contra el dictador por la democracia de Siria, ¿no? Después de la primavera verde. Si no creéis que, que tuvimos una oportunidad, ¿no?, de que desperdiciamos, ¿no?, de, de ayudarles y que ahora ya, evidentemente, ya es demasiado tarde, seguramente, ¿no?, porque es que ya incluso ahora, aunque hubiera un milagro y ganara la guerra, es pues que no, ya no sé casi ni distinguir quiénes son los mejores, los buenos y los malos en esta guerra, ¿no? Entonces, eh, empiezo por ti, por ejemplo, Pascual, ¿qué, ¿qué te parece a ti todo esto? Pues que me parece que que hay que garantizar, hay que garantizar eh, los derechos de las personas que en este momento están saltándose, saltándose los acuerdos, están siendo bombardeadas con unas imágenes terribles, con, con una situación que ha llevado a 400.000 personas asesinadas, mm. que, que 11 millones de personas han tenido que moverse de las ciudades donde vivían, que más de la mitad... Están jugando, han tenido que salir de, de sus propias fronteras. De, de hecho, perdón que te interrumpa... Que, que, que eh, es algo al, que, no, que no sé cómo, cómo humanos, eh, eh, y como y sociedad, al, podemos permitirnos Y al final Occidente, por no meterse, el problema le ha salto delante de las narices. Porque sí. claro, toda la oleada de refugiados que ha venido ha venido a nosotros. Naturalmente. ¿eh? Y además, naturalmente. en una situación, claro, <risa> lógicamente, claro, y, y además, eh, si somos una sociedad que, que en las televisiones vía satélite están viendo... ...pues no sé, un, unas supuestas formas de vida en, en, en Europa, que, que no sé, estamos poniendo delante de estas personas... ...unas posibilidades supuestas que luego se les niegan, pues es algo terrible, como, como europeos, desde luego hemos, hemos hecho el ridículo más espantoso... ...y hemos dado un ejemplo que, que vergonzante. Hemos demostrado que, que tenemos unas teorías que luego no cumplimos con las personas que, que han tenido que salir por unas situaciones que desde luego han sido forzadas por una serie de, de circunstancias de, de, de grandes potencias que, que ha sido probablemente la cosa más horrorosa que ha pasado en los últimos 6 7 años. Entonces ahí tenemos todos que, que, que cambiar esa situación y desde luego… ...ciertamente la guerra... ...parece ser que... que queda ya muy poco... ...queda poco pero... ...hay que garantizar que... ...que acabe bien... ...que se cumplan... ...que se cumplan los acuerdos... ...de la ONU... ...y, y que... ...y que luego que a las personas que están... En, ...en... ...más de 6 millones... ...fuera de sus fronteras... ...que puedan volver... Y que, ...y que los que están aquí... ...que puedan estar en condiciones... ...que es algo... ...es algo horroroso. Y desde luego la... ...la guerra puede acabar más pronto... ...más tarde pero lo que yo tengo claro es que los refugiados no van a dejar de venir a Europa porque cuando gane la guerra cuando la gane Al Assad como buen dictador que es va a hacer represalias sobre, sobre los ya, vencidos ¿no? y evidentemente muchos hecho. van a tener que salir corriendo pues como pasó aquí en la guerra civil española no que, que el bando que perdió tuvo que salir por piernas quien pudo no ya Al se está haciendo claro si sí, claro, ahora solamente sí. queda un, una pequeña un nada una, un pequeño bastión sí sí un es sí, sí, sí, decir sí. las personas que han salido son refugiadas ...vamos de necesidad... Eh, ...son personas que o salen o son... ...o son aniquiladas allí... Sí, sí, ...entonces claro, el que... ...que nosotros hayamos fortificado nuestras fronteras... Eh, ...me refiero a nosotros... Eh, ...como Europa... Sí, como y, ...y que no hayamos sido capaces... De, de, ...de, ni siquiera de nuestros propios acuerdos... ...haberlos cumplido... ...pues eh, nos dice muy poco de, de Europa... ...y dice muy poco sobre todo de España... Que es, lo, ...que es lo más preocupante... ...que ha tenido una actitud... ...el gobierno del Partido Popular pues de mirar para otro lado de de jugar a racanear y y esperar a ver si el tiempo juega a su favor no sé qué tiempo es que además eh, yo creo que lo de Europa no se puede sostener no o sea eh, es para avergonzarse Porque todas las imágenes que vemos, que, no, que, no, que son imágenes cruentas, desagradables, eh, lamentables, que no son, no son mentira, es, está ocurriendo, está ocurriendo como el otro día, cuando hace dos días, eh, 250 muertos en Guta, o sea, uh -huh. eh, y además les da lo mismo, hospitales, eh, sí. zonas donde están los niños, pero no solamente es eso, o sea, al final dices, ¿cómo no voy a salir?, O sea, yo lo que, a la, la gente que nos esté escuchando, la gente que, hay que ponerse en la piel de esas personas, que no tienes nada, que no te queda nada, que tienes a tus hijos, ¿qué haces? Los coges y tiras para donde sea. Y no solamente la, el, Europa ha cerrado esas fronteras, eh, está, sino que además no ha, no ha previsto que cuando esas personas eh, los caminos que utilizan para llegar a los países como España, como Inglaterra, como Alemania, como... están haciendo un camino donde los niños, las niñas, las mujeres son violados, uh -huh. son cogidos por las mafias sí, de impunidad total, sí. para cualquier tipo de tráfico. ¿Eh? etcétera, etcétera, etcétera sí, o sea, no solamente salen. tienen que salir de, sus pa de su país y dejar todo, que ya no les queda nada es que además, para llegar al destino lo que tienen que pasar tienen garantías, es insufrible la, la, la, en el caso de que lleguen las mafias del este de Europa claro, al, siempre han sido al albor, en el caso de que lleguen ¿eh? hay miles y miles y miles de niños y niñas desaparecidos sí, sí, sí, sí. eso no se puede tolerar y yo creo que la comunidad internacional ya tiene que tomar mmm, de verdad cartas en yo sé que a veces es difícil que a ver ante nuestra desesperación a veces decimos es que deberían de, deberían de. Bien. Pero también es verdad que a veces eh, lo diplomático no es tan fácil, se puede entrar para solucionar una cosa para solucionar una cosa y resulta que es peor, pero la comunidad internacional tiene que hacer algo ya. Tiene que hacer algo ya y de momento, de momento, lo que tiene que hacer es pedir el cese inmediato de las hostilidades y que además dejen entrar ayuda humanitaria. Ahora mismo hablaban. O sea, que no, eso que es lo no que llegaba. debería. Claro, es que no, no llega. En las ocho horas no no, hay no llega. A o sea, lo primero es el cese de las hostilidades y que dejen entrar la ayuda humanitaria. Eso es lo primero. Es necesario. Y a partir de ahí, yo creo que es un conflicto que, como cualquier conflicto, eh, se basa la solución pues, en el diálogo y en, mmm, bueno, pues, como hablábamos antes también, eh, liderar políticas. ¿eh? Y creo que los líderes internacionales además tienen que liderar esas políticas y con diálogo darle una solución a este conflicto que ya eh, va para más de siete años. Y ahí uh -huh. hemos hecho aguas, Europa ha hecho aguas. Sí, sí, sí. Ra Raúl, termino contigo. Sí, nada, no, muy breve, yo tampoco, no, no soy un experto en política internacional, creo que me parece una de las cosas más complejas que existen a nivel político, es decir, yo creo que ya nos cuesta mucho entendernos gente que hablamos mismos idiomas y somos de una misma cultura, como para mezclar eh, gentes de culturas y, y idiomas tan distintos. Yo creo que aquí eh, tenemos el, el principal problema, es el alto fuego es, es ficticio, es, no es real, y yo lo comentaba antes, ¿no? El otro día leía que en las ocho horas de, de parada que hay de, para que puedan entrar la ayuda humanitaria, mm. dice que tardan doce horas en recorrer el camino Entre, entre donde están las, las, los víveres y, y donde está la gente que lo necesita. Con lo cual, realmente, ni siquiera están ni intentando entrar porque se quedan a mitad y se quedan atrapados. Uh -huh. eh, los que intentan salir, ni salen porque dicen es que en ocho horas no llego y, y encima están bombardeando. Hablaban de la, los, la cantidad de muertos de niños, era, uh -huh. era brutal y ponen uh -huh. la carne de gallina escuchar esas imágenes. Yo creo que sin duda es un, un fracaso de, de Europa y, y de la política con mayúsculas porque no podemos permitir que, que sigan ocurriendo este tipo de cosas y, y yo creo que... Eh, y, y había algo que apuntabas no que el, el matiz en yo no sé quiénes son los buenos los malos, yo creo que si hay unos buenos son esas pobres civiles que están ahí intentando salir y no pueden salir, esos son los únicos que yo tengo claro que son los buenos, el resto mmm, no sé quién es más malo de no. todos ni, ni, quién, ni quién lo consigue pero Pues sí, pues sí, pues nada, seguiremos atentos a, a Siria y seguiremos viendo a ver lo que pasa esto. Yo desde luego la, las esperanzas que podíamos tener los demócratas ¿no? de que cayera esta dictadura, de que Siria pudiera vivir una democracia, desde luego las veo muy, muy, muy lejanas a día de hoy. Eh, vamos a acabar, vamos acabando ya el programa, pero no sin antes eh, haceros la pregunta obligatoria, por supuesto. Tenemos eh, poquitos minutos ya para cerrar, así que os quiero pedir a todos, ya que estamos en UDI Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados, una reflexión, una reflexión sobre, sobre cómo pues, podríamos eh, hacer políticas, ¿no? ya que somos personas metidas en política, para, para favorecer la inclusión de, de este colectivo ¿no? siempre tan, tan vulnerable en, en la sociedad en la sociedad de hoy en día. ¿Más cuál? Pues habría que garantizar, habría que garantizar por ley y que, que, todo, lo que está, todo lo que está regulado, todas las leyes que de alguna manera eh, están planteadas para. para facilitar eh, la vida de. La, la vida más autónoma posible de todas las personas con diversidad, eh, pues que, que eso se, se esté contemplado económicamente para que no quede en palabras. en palabras preciosas, que luego no llega el dinero. ...que luego se han reconocido unas ayudas y, y las personas pues, pasan años y no, y no lo reciben de verdad. Entonces, que haya de verdad una, unas aportaciones económicas para que las leyes no queden en papel mojado. Pues sí, María Ángeles. Sí, yo creo que hay, por una parte, que respetar las leyes y aplicarlas y dotarlas presupuestariamente, como dice Pascual... Y lo que creo es que el, lo que se debe hacer es encaminar, o sea, hacer medidas para poder facilitar eh, en todas las áreas, en todas las áreas, eh, bueno, pues el bienestar de las personas con discapacitadas, diversidad funcional, etcétera. Porque yo siempre lo digo, al final todos somos discapacitados. En una medida o en otra, claro. o todos llegaremos a serlo. ¿eh? O sea, eh, a veces eh, pensamos en las personas con discapacidad, que son personas, pues a lo mejor que, bueno, pues que van en una silla de ruedas, o en un, no, no, lo son, pero también es la persona que no anda bien, que tiene un problema de cadera, o que lo va a tener, o que va con una muleta, o Nosotros una persona chicales. que va, no, o una persona que en un momento de su vida también. Provisionalmente es discapacitado Tú ahora te caes, te rompes y sí. eres Entonces lo que hay que hacer Que además cuando se pasa eso Es cuando deberíamos de darnos cuenta Las dificultades que tienen Es facilitar A través de medidas La vida de estas personas Y sobre todo Que haya una inclusión verdadera Real Yo David voy a ser más breve, yo voy, yo voy a barrer para lo mío, ¿no? Como arquitecto, yo creo que lo que hay que es intentar que las administraciones públicas inviertan dinero en, claro, en arreglar nuestras ciudades, en la accesibilidad, accesibilidad claro. universal para ciegos, para discapacitados, para con movilidad reducida. Yo creo claro. que eso es una tarea pendiente que todos los ayuntamientos, hasta el más pequeñito, tiene que cumplir. Muy bien, Muy bien, pues eh, nos hemos quedado sin tiempo. Eh, Raúl Estrada, eh, es asesor de UPyD, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Un programa más? Nada, un placer venir aquí, escuchar buena música y hablar de buenas películas. Es, me encanta de eso de este programa. Es un placer <risa> compartido. María Ángela Rocher, eh, vicesecretaria provincial del PSOE, muchísimas gracias por estar un día más aquí. Muchísimas gracias a ti y un placer haber compartido este, esta tertulia contigo y con estos dos maravillosos compañeros tertulianos. Y el tercer maravilloso compañero y tertuliano, Pascual Pérez, secretario general de Podemos Alicante Muchísimas Pero gracias. Muchas gracias y una cuestión es que recordarles a los oyentes que la semana que viene el 8 de marzo es el día, la el la día en el que en este mm. año en, a nivel internacional en todos los países y también en España va a haber una huelga general, una huelga que va a marcar un hito que, que, que permita eh, que unas, una serie de cuestiones que pasan en pleno siglo XXI en el que en el que hay unas brechas entre que, que atentan contra la igualdad de hombres y mujeres, pues que va a tener un, va a ser un día in, importante pues dicho queda, pues dicho queda y hasta aquí hemos llegado había pensado que hiciéramos una porra de las elecciones que va a haber en Italia este domingo, pero me he quedado sin tiempo así que lo vamos a hacer es fuera de antena os voy a preguntar, y al, al día siguiente del próximo programa, el próximo viernes voy a decir quién ha ganado de los tres ah, vale, vale Y a todos los oyentes, pues muchísimas gracias por habernos acompañado un viernes más aquí, en Terturias Alicantinas, el programa de Hoy Radio 4G, la radio de la Organización Impulsora de Descapacitados de España. Nos habéis escuchado en el 91.4 FM y también en la, nuestra página web www.oirradio.es. Yo soy David Rubio y os emplazo a que el viernes que viene nos volvamos a encontrar todos aquí. Hasta, hasta luego.